por todo que yo leí, la gente toda habla que el golpe se dio en Uruguay en el junio de 73 pero yo leí que para su opinión el verdadero golpe se dio en el 76 ¿por qué usted piensa así? bueno yo no no no acepto mucho la palabra golpe la expresión golpe me parece que a todo el que le pregunto ¿qué, qué entiende por golpe de estado? nadie sabe contestarme este, como que se le ha dado un golpe al estado Bueno, depende depende de lo que se ha hecho. Yo, yo lo que hice fue disolver el Parlamento que no estaba cumpliendo con su función constitucional. En realidad lo que hice fue defender el Estado. Pero, si los que dicen que al disolver el Parlamento yo di un golpe de Estado, deberían decir, es decir, dicen que disolver uno de los poderes del Estado es un golpe de estado cuando los militares me sacan a mí, o sea, otro otra rama del, del gobierno del, del poder, poder Ejecutivo también deberían considerar que es un golpe de estado eso es lo que yo digo este, no veo por qué disolver el parlamento es un golpe de estado y sacar un presidente constitucional no es un golpe de estado el, esto que parece un juego de palabras es simplemente que en Eh, la democracia, se, cuando se disolvió el Parlamento, se consideró agredida, porque el Parlamento es el símbolo del sistema político democrático, la erradicación de la soberanía popular. Y, en cambio, cuando me sacan a mí es porque justamente yo no quería retornar al sistema político democrático. Y los militares que me sacaron sí querían. En definitiva, las dos instancias estaban se califican según que sean a favor o en contra del sistema político democrático. ¿Me entendió? Sí, sí, sí. Bien. Por eso dije eso. Bueno, eh, volviendo a 73, eh, hubo la crisis de febrero y usted nomió el general francés para mí de Defensa. Le pregunto, eh, ¿usted hizo en eh, la nominación como la última forma de... de ¿Tentativa para evitar el avance militar? ¿Sería eso? ¿Por qué, por qué, por qué hubo esa nominación de franceses y por qué después hubo toda la crisis con los militar no, no me resulta fácil contestar eso, aunque se lo puedo contestar, pero es muy importante tener presente lo que lo que ha sido el Uruguay en todo el siglo pasado, vamos decir, en el siglo 20 XX. Eh, eh, en el uruguay eh, eh, todos nos formamos eh, considerando que no hay otro sistema político que la democracia uruguay es un país ateo un país que no tiene religión aun cuando digan que hay iglesia que está pero en fin eh, desde en, en las escuelas, en los liceos, en se hace enseña que cada uno puede hacer lo que quiera elegir la opción religiosa que quiera o ninguna los que tuvimos formación católica las tuvimos porque nuestros padres nos enseñaron en, en el hogar y nos mandaron a colegios católicos pero siempre en el Uruguay todos consideramos o nos enseñaban que una cosa era el el, el carril vamos a decir de lo religioso el camino de lo religioso y otra cosa era el camino de lo político Acá, en lo religioso, uno tenía sus ideas, sus principios, su, su, principio, su, su dogma, su religión, que era la católica en nuestro caso, y este otro carril político es es de la democracia. Y nos enseñaron que, bueno, ninguna esas dos cosas eran como dos líneas paralelas que nunca se van a encontrar. Eh, sin embargo, eh... eh Esto quiero decirle que yo cuando fui electo presidente fui electo con esa con esa convicción de que yo era electo por la democracia y que mi, mi convicción religiosa era una cosa que no tenía nada que ver con lo político por tanto en esa en ese momento en febrero yo todavía consideraba que había que defender la democracia ahí en febrero incluso ahí empecé empezó a, fla, a, a flaquear, a debilitarse mi, mi, mi fe democrática porque cuando las Fuerzas Armadas avanzaron rechazando la, la designación del general francés eh, eh, lo cual fue una agresión a la democracia el Poder Ejecutivo había nombrado un ministro los militares tenían que decir que, que estaba bien no podían rebelarse por eso eh, y ahí yo traté de defenderlo de defender el sistema político democrático yo me consideraba uno de ellos electo dentro de unas elecciones este, democráticas etcétera pero me di cuenta que a, que a, a los políticos democráticos ahí no les importaba transar con los militares si no era una cosa tan sólida la, la fe democrática, y la mía propia empezó a debilitarse yo lo que había era que los militares avanzaban cosa que no me parecía mal porque el sistema político estaba eh, muy desprestigiado y justificadamente desprestigiado eh, entonces no me parecía mal que los militares avanzaran a, to a, a tomar de determinadas posiciones pero bajo control del del, del, del poder ejecutivo o del poder político vamos a decir, ¿no? Pero dentro del Ejército había distintas corrientes y una de ellas, la del General Álvarez, que quien usted habrá ido nombrar muchas veces por ahí, era la que quería avanzar más y más y más, este, y, y, y entonces yo ahí sí veía un peligro, no tanto en el Ejército en su conjunto como en la persona de General Álvarez, que tenía un cargo importante en el Estado Mayor Conjunto, pero tenía mucho prestigio dentro del Ejército y tenía muchos amigos bien ubicados en policía tenía muchos enemigos también dentro del ejército pero eh, eso ese fue el peligro que vi entonces salí a defender la democracia, el sistema político democrático más que contra el ejército contra el av los avances del general Álvarez digamos, ¿no? y todavía defendiendo la democracia pero ahí me di cuenta que no era, no era tan sagrada la democracia porque Todos los partidos fueron a negociar con los militares, hasta los partidos de izquierda, el, el, el comunismo, el frente amplio, Ferreira Aldunate, este, todos fueron a negociar con los con los militares. Eh, eh, inicialmente los que rechazaron la designación de General Francesc fueron bueno, Papron. Yo nombré a Francesc contestando a su pregunta porque era un, un militar de una larga trayectoria, seguramente masón. Este pero masón, digamos, de esos masones que podríamos calificar de derecha, si ¿sí? no masones radicales revolucionarios. Este y, así que eso a en fin no me molestaba mucho porque es un hombre de mucho prestigio. Pensé que podía tener autoridad suficiente como para frenar el avance del ejército a impulsos del general Álvares. Por eso lo nombré. Eh, eh, yo sabía que que era era, era poner una bomba, que podía explotar o no él mismo me dijo me dijo yo acepto presidente pero eh, eh, me parece que, que, que, voy, que voy a durar poco amigo, no voy a poder asumir y así fue este a franceses y el ejército a instancias del general Álvarez este rechazó la designación, la fuerza aérea se unió a ellos, no la marina este y eh, y bueno ahí en un tiempo de en un periodo de tiempo muy corto pero en el cual no había ninguna decisión para ningún lado todos fueron a negociar con los militares y finalmente la marina me abandonó eso es muy importante me dicen que yo abandoné a la marina ¿no? me abandonó la marina a mí este el, el, el comandante en jefe sí, del arma y ¿no? ¿Eh? Almirante Zogilla. Zorrilla me llamó a una madrugada a dos de la mañana a, a, a, estaba durmiendo yo, para decirme que, que renunciaba yo le dije, si usted renuncia me deja solo general, ¿no? eh, este comandante y me dijo, sí, pero yo no puedo hacer que mis subordinados acepten mis órdenes así que yo tengo que renunciar bueno le dije, eso démelo por escrito me lo dio por escrito, yo tengo ese documento que es muy importante para mí porque demuestra que yo no fui el que, como dicen este, todas las cosas que se escriben que yo abandoné a la Marina y me fui a, a negociar con el ejército no. la Marina también se plegó a los a los sublevados y los partidos políticos la, eh, eh, la izquierda, Sereñi Ferrer Aldunate eh, eh, fueron a negociar con los militares y Y mi partido, el Partido Colorado, me pidió que renunciara. ¿Te ¿Sí considera eso una traición del Partido Colorado? No sé, sí, me parece... Lo considero una, una típica jugada política. Porque yo le pregunté a Sanguinetti, luego fue el presidente, eh, eh, cuando me fue a decir que debía renunciar, este yo le dije, yo puedo renunciar, pero... ¿Qué, ¿Qué va a hacer el que venga? ¿Quién quién viene? Bueno, viene Zappelli, que era el vicepresidente. Muy bien. ¿Qué va a hacer Zappelli para arreglar esto? Decime lo que va a hacer Zappelli. Y lo hago yo. ¿Por qué tenemos que hacer hacer renunciar al presidente para que venga otro? Pero ellos se consideraban que podían ir a negociar con los militares, en fin. y No sé. Eso que le llaman acá, no sé cómo es en Brasil, cintura política. Entonces que yo no la tenía, no no tenía cintura política, era más más rígido en mis principios. Entonces yo me encontré con que no tenía ni al ejército, ni a la fuerza aérea, ni a la armada, ni que hablar los partidos de izquierda, que nunca los tuve, y ni a Ferreri Alternate, que nunca lo tuve, y también mi propio partido colorado, por lo menos una mayoría, hubo algunos que no, el pachequismo no, el pachequismo han pero eran muy poquitos. ¿sabes? Entonces decidí yo a negociar con los militares para salir adelante, pacheco, Incluso me mandó decir que si había algún movimiento de ese tipo, lo que había que hacer era ponerse al frente de los militares. Que fue lo que yo hice. Fui ahí a, a la base aérea de Boizolanza y ahí este ahí arreglamos todo rápidamente. No, no había ninguna este, eh, eh, no había ninguna cosa eh, de fondo. En realidad ellos me pidieron que sacara tres embajadores... Uno era por un problema personal de ellos, el general Borba, que era embajador en Perú, al cual no lo podían ver, tenían, no sé qué agravio tenían contra él. El otro era el embajador Segovia, que estaba en París, era un hombre que tenía mala fama. No sé si justificado o no, pero tenía mala fama. Y el otro era un secretario, el que había ido como secretario en la embajada en Madrid, Gary, con Pacheco. Eh, los dos, Estos dos últimos los, los, los había nombrado yo, pero por pedido el de eh, Segovia por pedido de Pacheco y Garis por pedido del padre de Garis que era muy amigo mío a los dos le dije yo creo que las cosas no están para hacer nombramientos de amigos Est estas son cosas que pueden terminar mal pero no, no, no creo bueno, muy bien eh, los y me pidieron estas renuncias yo no tuve inconveniente en aceptarlo ¿no? en, en hacer como me pedían porque me cuenta que se había terminado el país de los favores políticos y los militares en un tono representaban vamos a decir la la, la pureza, <ríe> la, la conducta, el honor, eh, entonces este yo acepté y después bueno, planteó Álvarez que tenía algunos grupos de estudio ahí, estudios muy elementales. Este planteó algunas cosas de política, de comercio exterior, de, de, de del Ministerio de Relaciones Exteriores, este Pero cosas que ya estaban en el plan de desarrollo que se había hecho la oficina de planeamiento eh, eh, eh, después que yo asumí la presidencia. Así que no, no hubo divergencias mayores, ¿no? Pero, presidente, cuando hubo eh, el acuerdo de Boiso-Lanza? Por lo menos para Quintana de afuera. ¿No le parece que puede parecer que usted se quedó un poco tutelado por los militares? Y esa es eh, una imagen que se tiene. Bueno, los militares que mandaba el presidente... Bueno, no tanto. En ese momento, los militares tenían mucho más poder que yo. Frente al, a la opinión pública, ¿se entiende? Hay, es muy importante primero otra, otro, señalar otra cosa. En febrero del 73, no en junio cuando se hizo el nuevo parlamento, en febrero del 73, el hecho medular, el hecho así que define la situación es que el poder pasó de los partidos políticos a las fuerzas armadas trazos comunicados Porque ahí pasó, desde el momento que los militares dijeron el poder ejecutivo ha nombrado a este ministro y nosotros no lo queremos y no fueron sancionados y el, y el, y el poder ejecutivo tuvo que dar marcha atrás junto con todos los partidos políticos que que, que que nadie los enfrentó entonces los militares creó la evidencia que tenían poder que el poder lo tenían ellos porque eran capaces de poner y sacar un ministro sin que les pasara nada ese es el hecho medular de febrero el, el, el pasaje del poder de los partidos políticos a las fuerzas armadas a las fuerzas armadas por tanto en ese momento yo que venía de, del sistema político anterior y los militares que acabado de demostrar que el poder lo tenían ellos desde luego yo estaba si vamos a calificar las posiciones desde el punto de vista del poder estaba por debajo de ellos pero yo consideré que era muy peligroso y me podía haber ido podía haber renunciado, me iba para mi casa pero a mí me pareció muy peligroso renunciar era lo más cómodo Pero era peligroso porque en aquel tiempo estaba muy de moda el peruanismo de Velasco Alvarado ¿no? es decir, los militares con la izquierda entonces ahí el poder militar no iba a ser censurado porque estaba con la izquierda no era a ser criticado y Álvarez tenía tentaciones en ese sentido si yo me iba, eso para mí era un peligro era un verdadero peligro yo consideré que me debería quedarme y ponerme al al frente porque ellos no tenían capacidad para gobernar eh, estaban llenos de ideas pero como cualquier uruguayo en la, en la mesa de café no me no, no, no, no, no vaya a creer que tenían doctrina de fondo eh, no no este, entonces eh, yo me, me, eh, me puse este, con ellos Y poco a poco me fui poniendo adelante. Arranqué de, de una diferencia así y de a poco fui subiendo hasta un, me acuerdo, en el año 75, un día que tuvimos un problema serio y el, y el general subía, se enojó conmigo y me dijo, en febrero usted era esto. Y me dijo, y agarró la mesa un cenicero chiquitito así. Y la fuerza Armadas eran esto, y un florero. Uh -huh. <risa> Ahora, usted es esto y y a fuerzas armadas honestos. Fue un proceso, ¿no? En el cual de a poco yo fui tomando el, el, el, el, el, me, me fueron tomando confianza. fueron tomando confianza. Y, y la opinión la, la gente estaba conforme porque el país funcionaba, no había problemas de de de paro, de huelga, de tupamaros, de, de, de nada de eso. El país funcionaba y, y veía que yo era el que estaba controlando las fuerzas armadas. Entonces, este este eh, eh, yo tenía poder <ríe> yo yo no lo busqué a propósito pero los hechos me fueron llevando a eso lo que dijo pacheco si ellos van a avanzar pocas hacia adelante es, es, es, es, yo pensaba a mí y eso es lo que hice entonces evidentemente en febrero yo quedé por debajo de ellos ellos tenían el poder y yo no yo pertenecía un sistema político que había perdido ya ¿no? este ¿Y hay algún algún momento específico que usted piensa bueno ahora tú estoy con el poder hay algún episodio que marca algún marco que, bueno, ahora yo bueno, me recuperé para ¿Cómo fue? vamos a ver tendríamos que definir qué es el poder el poder es yo no creo que haya nadie en el mundo que gobierne solo o se apoya, o tiene el respaldo de los partidos políticos o tiene el respaldo de las fuerzas armadas o, en fin, no sé o un país extranjero si quieren pero Solo, eso fue un grave error de Fujimori, un día que le pregunt, que dijeron si él estaba haciendo lo mismo que hizo Bordaberri en el Uruguay, dijo no, porque Bordaberri cometió el error de gobernar con las Fuerzas Armadas, y yo gobierno solo, dijo. Y ese es un error muy grave, porque solo no gobierna nadie, ni ni en una tribu de la Polinesia, de, de, de mandará, el que manda, no sé, lo apoyará el brujo de la tribu, no sé quién, pero... Pero siempre hay alguien, o el Consejo de Ancianos, <risa> sí, siempre hay alguien en el cual el que ejerce el poder tiene un respaldo. ¿no? Entonces eh, yo nunca yo siempre tuve el respaldo, dejé de tener el respaldo a los partidos políticos y pasé a tener el respaldo de, lo, de las Fuerzas Armadas. En, en el primer momento era evidente que ellos venían y me decían hay que hacer tal cosa... Y bueno, a veces yo tenía que ceder nunca en cosas importantes. Y poco a poco ellos fueron la confianza. Y yo empecé a hacer las cosas que a mí me parecían que estaban bien. Y generalmente de acuerdo con ellos. Yo no, no tuve muchos problemas con ellos en el ejercicio del de gobierno. Ese mismo año, 73, después de febrero, en marzo, me trajeron los comandantes en jefe, un, una una idea que tenía se habían metido seguramente, eh, se habían llevado eh, para hacer que iban a ser los sindicatos el CNT se llamaba entonces, iban a ser un día de paro general en homenaje a las fuerzas armadas una ingenuidad pensar que iban a ser además era aceptar el sistema de paros para apoyar cualquier cosa ¿no? yo, yo le dije no de ninguna manera no pueden hacer eso yo no tenía poder para decirle no lo hagan todavía recién había pasado febrero pero le dije usted no pueden aceptar eso que eh, va contra sus propios principios de orden de, de disciplina de cumplimiento de los deberes ¿verdad? y este y nada más que apoya la izquierda es una cosa no, no, hablamos largo rato y desistieron el comandante el jefe del ejército que general chappe cuando salió le dijo a, al jefe de la casa militar que era el midecán principal le dijo menos mal que vinimos a hablar con el presidente <risa> le dijo que así que yo no no, no no los enfrentaba los convencía cuando tenía cuando me parecía no y me resultó mucho más fácil gobernar eh, buscando o procurando el apoyo para las resoluciones que había que tomar de las fuerzas armadas que, que buscar el apoyo de los partidos políticos cuando, cuando funcionaba plenamente el sistema porque los partidos políticos es, ...toman las decisiones por disciplina partidaria... ...hay gente que dice... ...bueno yo no me gusta esto pero le tengo que votar... ...porque mi partido dice que hay que votarlo... ...las Fuerzas Armadas no... ...yo una las más hemos entrado a discutir un punto... ...por ejemplo el Tratado de Límites con Argentina... ...que cuando nos sentamos a las 2 de la tarde... ...estaban totalmente en contra... ...y cuando terminó la reunión... ...a las 11 de la noche... ...me dijeron que estaban de acuerdo... ...eso un político no lo acepta... ...Wilson Ferreira que era contrario a eso... Jamás hubiera transado. Hubiera discutido un mes seguido y no hubiera aceptado. Yo con las Fuerzas Armadas me llevé bien. Mientras los temas fueron de ese tipo, cuando se trató de salir de... de, de, de pensar en un nuevo sistema político, ahí entraron entraron las, las divergencias filosóficas. ¿no? Es decir, las la Fuerzas Armadas, eh, la, los mandos militares... Este, que profesaban la, la, la fe democrática porque este, hay mucha masonería en el uruguay este, no pudieron aceptar mi idea de prescindir de los de, de los de los de los partidos y del sufragio universal para elegir a los que mandan esa cosa pero fue ya era una cuestión de fondo doctrinaria esa fue la única divergencia que yo realmente tuve en además no tuve grandes divergencia pero poco a poco me fui poniendo adelante porque ellos me empezaron a tomar confianza porque la gente estaba conforme. Las cosas funcionaban bien. Entonces, poco a poco, como dijo usted, se fue cambiando de señor no en cenicero, como dijo usted, supiendo. Frente a eso de del peruanismo que usted habló, ¿usted identifica en el general Álvarez la principal cabeza en esa dirección? No, Álvarez es un hombre, fue un hombre muy cauteloso. Nunca nunca se mostró como la la la la, la figura Este, con el poder que realmente tenía ¿no? yo lo que pienso estoy seguro que él miraba esa, esa idea como posible no la proclamó ni dijo que iba en ese camino ni le dijo a nadie vamos en ese camino pero si llegaba a haber un, un vacío de poder en Uruguay podía tomar el poder y podía tomar ese rumbo eso eso es lo que yo creo que ¿tenía apoyo de mucha gente las fuerzas armadas? ¿pienso usted? no, no si hacía eso no Eh, pero si no hacía si seguía como se, como estaba en ese momento como estábamos este seguro te, la mayoría del pueblo los os apoyaba habían derrotado a los tupamaros y eh, que este soldadosito iba por la calle y la gente le aplaudía eh, eso le dio un gran prestigio y después qué hizo qué hizo eh, Arevalesco se tiró contra los políticos muy desprestigiados cuando yo en febrero cuando yo llamé por radio y televisión al pueblo que fuera a la plaza independencia a defender los ideales democráticos y qué sé yo qué no fue nadie, no fue nadie. fueron muchos malos diputados y senadores que estaban metidos adentro de la casa de gobierno tomando whisky que, que, que, que el pueblo que estaba en la calle había 50 personas al pueblo no le importó nada que, que lo que le pasara a los políticos estaba el sistema político ya lo tenía tan desprestigiado que no le importó nada, y los militares estaban prestigiados en ese momento después se fueron desprestigiando después que me sacaron a mí se fueron desprestigiando porque porque primero por el propio hecho de desplazar un presidente eso ya, ya, ya le no les dio le bajó el puntaje decir, y después agarraron las crisis económicas que es lo que yo siempre les decía ustedes no pueden estar al frente porque para eso estamos nosotros las fuerzas armadas son permanentes no pueden estar sujetas al juicio de la opinión pública este, no, no, no pueden ser los responsables porque ahora anda todo bien pero un día puede empezar a andar todo mal <ríe> y no pueden ser ustedes los responsables pero no, no, no, no lo hicieron bueno. le quiero señalar perdóneme que usted tiene sus preguntas ahí no, en no, por favor. le quiero señalar que esos dos caminos que, en que estuvimos formados todos los uruguayos es decir, lo religioso por acá y, y lo político por acá Con pues la idea de que eran dos líneas paralelas que nunca se iban a juntar se juntaron, siendo yo presidente, cuando tuve que decidir qué hacíamos frente al, al, al, a la fecha en la cual había que hacer elecciones de nuevo. Entonces este ahí, poco a poco, pensando, fuimos profundizando en, el, en mi caso, profundizando en, en, en la parte doctrinaria del sistema, del sistema político. Y ahí se tocó lo religioso con lo, con lo con lo político inevitablemente la democracia es un sistema político ateo y entonces tendríamos que volver a un sistema político que no reconoce la soberanía que la del pueblo es decir que esa que desplazó la soberanía de dios para dársela al hombre entonces ahí es eso fue muy importante me pasó a mí lo digo Así que me pasó a mí me tocó que me pasara a mí quiero decir ¿no? yo pensé yo formado dentro de esa idea de que eran dos caminos separados pues sucedió que que me tocó que ver como esas dos cosas eran inseparables es decir que todo sistema político tiene un fundamento filosófico y entonces mi fundamento filosófico era el, de, el católico era el de, la, el de la primacía superior de dios. No importa cómo se eligen los, los los gobernantes, pero siempre que se sepa que el poder viene de Dios, se acepte que el poder viene de Dios. así no se acepta eso, entonces ahí ya nos separamos. Y ahí nos separamos, efectivamente. Presidente, volviendo a, a, a febrero, la primera vez que yo leí los comunicados, 4 yo comenté con el, el viejo profesor que es mi orientador en el, en el trabajo. Mira, profesor, esto parece una un programa de gobierno de un partido de izquierda, porque había muchos puntos sí, sí. populistas, peronistas, no sé cómo cómo se avalía eso, qué, era, ¿qué era. fue qué fueron los comunicados, qué querían los militares con los comunicados eh, agradar a algún sector militares, agradar a algún sector de la izquierda, eso ¿no? Cosísimo algo es, y su gente tenía su gente. Pero no porque fuera ¿Sí que fue el coronel Trabal también que te dio, puede ser, puede ser. Puede ser pero Trabal no era un hombre de izquierda era Álvarez tampoco pero eso se les parecía que eso era lo que le iba a gustar a la gente y, y hablaron, incluso hablan de socializar los medios de producción y de, y de... en fin, una cantidad que usted ve, es un comunicado de izquierda lo único que en algún punto dicen que no al marxismo también, ¿no? Y yo me imagino esto había generales por supuesto que no estaban para nada de acuerdo con eso general Cristi por ejemplo el general que enfrentó siempre a Álvarez y muchos otros me imagino que, que ellos no profundizado mucho me imagino que Cristi habrá llegado y habrá dicho este es el comunicado y Cristi habrá dicho mira yo no entiendo nada a mí me pones que no somos comunistas ¿eh? estoy seguro que fue así no más que eso ¿no? este efectivamente eran, eran comunicados de izquierda para quedar bien con la opinión pública nacional e internacional pero er, eran así Pero se olvidaron, nunca se cumplieron, ni ellos mismos los cumplieron. Sabían que no lo podían cumplir, que, iban, que van a socializar los medios de producción. Me acuerdo que hay otro término que es típico de socialismo, algo referido a las exportaciones, me parece. No me acuerdo, no pasó de ser de proclamar los principios este, que estaban... Este, entendían ellos que estaban prestigiados ante la opinión pública y no estaban prestigiados, la no, no, no entendía nada de que quería decir socializar los medios de producción. Este, pero así que no no, no tuvieron más valor que ese, fue una, una cosa demagógica. Uno piensa que ya escribieron sabiendo que no podrían cumplir o había alguien que, bueno, vamos a seguir eso, piensa no, que hubo, bueno, no, no había algo? ninguno. No había ninguno. Fue para quedar bien con la opinión con la izquierda, para que no, no, no, los, no los vieran con, con malos ojos. Pero eh, no, no, no no pensaban cumplirlos de ninguna manera. Incluso los sectores eh, eh, no izquierdistas del ejército no los hubieran dejado cumplir con todo eso. Ahí sí, ahí hubiera, hubiera habido una división. Pero no, ni siquiera eso. Eh, una cosa dirigida a, a, a, a quedar bien con la opinión pública, nada más. Si llega un momento en que se llevaban a hacer del poder, a lo mejor tenían que llevar adelante algunas de las cosas.